Sporten. que me atrevo a preguntar y antes de darme cuenta ahí está delante de mí el aire se empieza a levantar estamos bailando la noche está conspirando los cuerpos se van rozando y parece que no existe nadie más La noche. Devórame, ame, ame, dale, dime que sí, dime que no, dale. Controla cuando está molesto. es Realmente poderoso. Aquel que domina sus miedos es realmente poderoso. Aquel que hace lo que tiene que hacer, quiera o no quiera hacerlo, es realmente es poderoso. No escogiste estar vivo. Puedes escoger cómo vivir. Puedes elegir convertirte en leyenda. En dan And then tomorrow nobody's talking, pretend you don't know me, please don't call me. No me controle, no quiera amarrarme. Tomorrow nobody's talking, pretend you don't know me, please don't call me. No me controle, no quiera amarrarme. If you're gonna love me, gotta be free. If you're gonna party with me, Keep mm here and it's about six o'clock.